Campanas por doquier resuenan sin parar. Proclaman con placer que oyes Navidad. Los compas que aquí están. Compadre te por doquier te ocupan sin parar. Proclaman con café que hoy es Navidad. Los compas que aquí están se van a esforzar. En